Muy bien, queriendo escuchar tu análisis de este miércoles. Bueno, mirá, eh, apareció una noticia esta semana que siempre es, este, es esperada a esta altura del año, pero este año más en particular, <coughs> perdón, eh, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, eh, eh, informó, en informe clásico de mitad de año, cuáles son las perspectivas económicas para todos los países latinoamericanos, Uruguay entre ellos, y bueno, los datos que, que calcula, o sea, los, los números que lanzó son, dependiendo del lente con el que uno lo mire eh, positivos o no tan positivos para el caso concreto de nuestro país lo primero que hay que mencionar de este informe, de la Cepal es que prácticamente no va a haber ningún país en Latinoamérica que no crezca este año, lo cual es bastante lógico Consideremos que estamos creciendo con respecto al año pasado, esto ya lo hemos hablado varias veces, el año pasado fue muy malo, por más mediocre o malo o bueno que sea un año con respecto a uno muy malo, siempre es bueno relativamente, y eso es lo que está ocurriendo, entonces nos detenemos un poco en qué tanto crecen los distintos países, Eh, y comparamos uno con el otro para ver qué es lo que podemos este estudiar. Bueno eh, el Uruguay por ejemplo dice la Cepal este año va a crecer un poco más del 4% lo cual es una cifra muy importante desde el punto de vista del histórico de crecimiento económico de nuestro país, un poco por encima incluso de lo que estima el gobierno y bastante más de lo que estiman los agentes privados locales y para el año 2022 el crecimiento va a rondar el 3,2% se estabilizaría entre el 2,5% y 3 para el 3% para eh, los restantes eh, años verdad posteriores. Ahora, cuando uno analiza eso positivo en comparación al resto de los países latinoamericanos... ...ahí tenemos otro lente distinto, otra visión diferente. Uruguay está en el pelotón de los que menos crecen en el año 2021 y 2022 con respecto a los demás. De hecho, está casi en el fondo de la tabla con otros países como Costa Rica, que está en una situación similar... Y países que tienen otro tipo de problemas que nosotros no los tenemos. caso de Brasil, que crecería inclusive por encima 4,5%, con una serie de líos políticos y sanitarios brutales. Ahí el lente nos está diciendo que estamos rezagados y que somos de los más lentos, es más, de los que, ni esto sí lo adelantamos, hay otros agentes económicos que han estudiado este tema y lo han evidenciado, somos de los últimos que vamos a llegar al nivel prepandemia se estima que recién en el cierre del año 2022 estaremos como en diciembre del 19 cuando muchos países ya están en esa situación u otros ya lo han superado y a propósito de esto cuando uno este ve esto se pregunta por qué pasa eso por qué somos de los últimos en llegar bueno, creo que está más que claro a partir de los informes pasándonos a otra vereda totalmente distinta Los informes que han estado presentando las instituciones financieras más importantes de los Estados Unidos en los últimos días, concretamente en esta semana, los cuatro grandes bancos de Estados Unidos han reportado los resultados del segundo trimestre de este año 2021. Comparado otra vez con el segundo trimestre del año pasado, las diferencias son muy importantes, las voy a obviar porque otra vez no me parece muy sano estar comparando un año un trimestre muy malo con con uno que es Relativamente bueno para ellos, eh, los números son explosivos, pero sí me interesa ver cómo ha evolucionado la cartera de créditos de los bancos y cómo han estado trabajando este tema. A ver, eh, Uruguay tiene una gran ventaja con respecto a varios países del mundo. Estamos viendo la película ya avanzada en otros países. Concretamente, en este caso, Estados Unidos ya está en una etapa económica distinta a la que estamos nosotros. Yo no lo llamaría ya eh, pospanmia, pero sí con una actividad económica mucho más sólida que la que estamos teniendo nosotros con una actividad económica con un crecimiento mucho más rápido eh del que estamos evidenciando nosotros y cuando uno empieza a analizar la interna del sistema financiero se da cuenta que para el sistema financiero la crisis tuvo una eh un, un cambio radical a partir de la intervención del gobierno concretamente de la del gobierno central con política fiscal fuertemente expansiva y con una política monetaria también fuertemente expansiva a tal punto que están ya analizando qué va a ocurrir el próximo año cuando estas políticas ya no existan o sea, no solamente le dieron la bienvenida sino que también están diciendo ya no son más necesarias ya estamos en otra etapa de la vida y justamente cuando uno mira lo que está pasando en nuestro país exactamente lo contrario el sistema financiero todavía ni siquiera tomó nota de cuáles son las posibles pérdidas que puedan tener y el tanto la autoridad del Ministerio de Economía como el Banco Central no han tomado nota tampoco de lo que han hecho otros países o por lo menos no lo han seguido y lejos de aplicar una política anticíclica en, la, en los malos momentos aplicar una política fiscal y monetaria fuertemente expansiva más que nada la fiscal eh, acá se habla siempre de austeridad y de ahorros exactamente todo lo contrario ...a lo que están haciendo estos países en el resto del mundo. tal punto que los bancos, Bancos América, City en el día de hoy... Eh, ...Well Fargo el día de hoy también y JP Morgan... ...entre los cuatro han considerado que dada la situación actual en Estados Unidos... ...más de 10.000 millones de dólares que tenían de préstamos... ...que los habían reservado como probablemente impagables... ...hoy los han incorporado a su cartera normal y consideran que dada la situación económica de Estados Unidos y el éxito que ha tenido la política fiscal y monetaria de Estados Unidos, a partir de este momento esos créditos son perfectamente cobrables y yo no diría que están en una situación normal post pandemia, pero podemos llegar a pensar de que Estados Unidos está tres cuartos ya por fuera de todo lo que ha estado viviendo en los últimos meses, por lo menos así lo reflejan los informes de los bancos eh, privados en esta última semana. Así que tenemos dos mundos, un mundo que está saliendo rápidamente de esto, aceleradamente, y otro que estamos, en ya diría que en la cola de, de la salida. Somos de los últimos. Esperemos apretar un poquito más el acelerador para poder, por lo menos, salir más rápidamente y no esperar tanto tiempo, y no perdernos el tren este que está eh, corriendo por el resto del mundo, Con, este, con una salida relativamente rápida de la pandemia, Jorge. Dos preguntas se me ocurren hacerte. Una, en el caso de Estados Unidos, ¿tiene que ver el cambio de Biden por Trump para que estos sin números duda. se reflejen o es muy rápido suponerlo y a su vez también? No, sin duda. Sin duda. La pregunta tuya, Jorge, este yo me la hice. y A ver, eh, es interesante ver en las malas cómo los agentes económicos eh, actúan en base a las expectativas. Y hay un cambio de expectativa brutal con el cambio de gobierno. Brutal. Uno lo ve con los distintos agentes económicos, concretamente los bancos, por ejemplo, de qué manera reaccionaron. Muchos de ellos, inclusive, financiaban los propios partidos republicanos. O sea, este no es un, un tema de, de, de sectores políticos, sino de expectativas. Y las expectativas cuando el cambio de gobierno... Eh, fueron fuertemente impactan, eh, impactantes en, el, en, en la conducta de los agentes económicos. Y uno cuando ve, hay un quiebre muy fuerte a principios de este año, efectivamente. Eh, ¿Eso significa tal vez porque Biden tenga o, o refleje más certezas que Trump, por ejemplo? Sí, sin duda. El cambio en las políticas sanitarias de Biden y el cambio en, en, en la postura del punto de vista de la política fiscal expansiva, esto que le estamos reclamando un poco al gobierno uruguayo, claramente eh, fueron mucho más ciertas con este gobierno que con el anterior y yo creo que por el, los silencios que por la, lo que se ha comentado uno prácticamente no ha escuchado al nuevo presidente, ¿verdad? Sin embargo, cada vez que eh, hay alguna medida, hay una hay una hay una convicción, uno nota una convicción fuerte de que lo que se está haciendo es lo correcto y los agentes económicos reaccionan eh consecuentemente de repente Biden aprendió con Trump lo que no hay que hacer. Sí, es probable y le está yendo desde este punto de vista muy bien. Estados Unidos va a ser uno de los primeros países en los que se va a poder eh, enorgullecer de ser de los primeros en salir de esta crisis que ha sido muy fuerte y, y va a tener nombre y apellido, va a decirle, fue el gobierno de Biden como se decía también en su momento y le, y le valió la reelección, no digo que pase lo mismo en esta, ¿verdad?, con Barack Obama, con la crisis del 2008. La crisis del 2008 tuvo un quiebre muy importante con el gobierno de Barack Obama. Cuando él asume, tomó la iniciativa, aplicó las políticas que había que aplicar, sacó fuertemente, rápidamente a Estados Unidos de la crisis y se ganó la reelección. Decías que nosotros estamos lentos en esta reacción. ¿Qué tendríamos ¿Mm? que hacer para ponernos a tono? Y mira, Jorge, yo creo que tendríamos que dejar un poco el discurso este de la austeridad. No es un momento para hablar de la austeridad, eh, de los ahorros, de que se, se, se gastó menos en tal cosa. Este es un momento de expansión fiscal. Nadie lo discute en el mundo. Y Uruguay tendría que hacer exactamente lo mismo. Sí es verdad que no hay que desper, de desperdiciar el dinero ni los recursos, pero este es un momento en el cual hay que apagar el incendio. Después vemos... Sí, cuando tiramos agua, mojamos los muebles, lo que este debemos que pasemos con los muebles más adelante. En el momento hay que apoyar fuertemente a los sectores que están muy mal y no con algún dinero que no termina de cambiar de mover la aguja, sino con un gasto público y un Estado muy presente y muy fuerte y contundente, como hizo Estados Unidos. Después habrá tiempo para retirarse y para ver cómo solucionamos los problemas que generamos con esto que se van a generar. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos y los principales países que más rápidamente están saliendo de esta crisis económica. Explicale al oyente qué quiere decir expansión fiscal. Que tiene que haber más apoyo del Estado desde todo punto de vista. No no condice, por ejemplo, eh, aumento de tarifas en este momento, no condice en este momento hablar de que se ahorraron tantos dineros en el Estado, hay que salir a apoyar a los sectores que están totalmente desprotegidos, a los sectores comerciales e industriales que en este momento no pueden ni pagar las tarifas, bueno, hay que olvidarse por el momento de las reglas clásicas, no estamos en un momento normal, y por consiguiente hay que evitar que todos esos sectores económicos caigan y no puedan levantarse más adelante cuando la actividad sea normal. Una vez que la actividad sea normal, volveremos a cobrar las tarifas que corresponden, o más, o lo que sea, y hablaremos de austeridad, y hablaremos de los ahorros que hay que hacer a nivel Estado. Por el momento... Esa no tiene que ser la norma. ¿Tiene espalda el gobierno para eso? Holgada, Jorge, porque es el país, inclusive, y lo demostró hace un mes, hasta que se, se puede endeudar a la tasa más baja de todos estos países que yo mencioné de Latinoamérica. Uruguay es el que puede endeudarse a la tasa más baja de todos ellos. Sin embargo, ha sido el que menos se ha endeudado. Por ejemplo puede perfectamente duplicar la, la emisión de deuda que hizo hace un mes, sin ningún tipo de dificultad. Eh, así que, en cuanto a espaldas y posibilidades, hay. Mauro Mendiburo, gracias por tu aporte. Bueno, como siempre, muchas gracias y buena semana para todos, Jorge. Gracias, igual para ti. Chao. Fre Frecuencia abierta.